¿Cómo te va Lourdes? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Lourdes. Sí, y... para vos y todos tus compañeros y compañeras. Bueno, bueno, gracias, Lourdes, porque la verdad que este, yo no, no me siento mucho muy periodista, pero trabajamos acá en la construcción bien. de comunicación comunitaria y te da todo como un, te da como un halo, así que gracias sí. por ese, <risa> ese saludo y, y lo, se, lo, se lo compartimos a nuestros compañeros de, de Radio Carmes. Lourdes, este, bueno, como sabrás, el, esta partecita del programa es para hablar más o menos de, de por qué las militancias se instalan en nuestras vidas, cómo es que chocamos con las militancias o cuáles son verdaderamente el sentido más, en, más profundo, digamos, de la militancia, el, el sentido transformador de estas cosas. Y bueno, generalmente arrancamos eh, preguntándole a nuestra entrevistada o entrevistado por... Eh, por ¿Cuál es la idea que tenés de cuándo o desde cuándo te reconoces involucrada con, con una militancia? ¿Desde, ¿En qué momento de tu vida, Lourdes? Mira, eh, yo creo que elegir la docencia ya era elegir un lugar como un lugar de, no, no fácil y un lugar también como para incomodar. Pero hablando de involucrarse plenamente con otros, con otras, en algo mucho más colectivo, eh, fue hace muy poco tiempo, apenas, um, apenas Cristina se va, Cristina Fernández se despide de todos nosotros y de nosotras en, en esa hermosa plaza eh, en diciembre y que nos insta a salir a la calle, nos insta a mantener adelante el proyecto nacional y popular, um, ahí salimos. Salimos digo porque me involucro yo con mi compañero de vida y necesitamos salir a la calle, a los barrios y desde ahí, ahí desde ese momento yo siento que estoy más, más eh, piel a piel con nosotros, con las otras, ¿entendés? ya sea la militancia política con la que empezamos como la militancia feminista también. Muy bien, muy bien. Entonces, te reconoces como anexada desde hace poco en las huestes eh, formales sí. de las militancias, sí. pero ya la docencia era un trabajito que, sí. que con, con, una, con, una, con una mirada un poco más distante, ahora también la podés ver como transformadora y comprometida, claro. como una militancia, ¿no? Este, desde, sí, hace, sí. ¿Desde hace cuánto que sos docente, Lourdes? Y 26 años. Claro, bueno, ahí sí. está. Mirá cuántas sí. aulas habrás cruzado sí. y cuánta gente, cuántas personitas estuve, este, estuvieron sí. ahí frente a vos, absorbiendo también esa, esa parte de humanidad que, que sin lugar a dudas hace es un componente fundamental de no, de nuestras maestras, nuestros maestros. Sí. Todos este, y todas, digo, este. Este, nos, nos referenciamos en algún momento con nuestros docentes y, y con nuestras docentes. Así que me imagino que eh, habrás dejado algo en el camino. Y ahora... <ríe> De definitivamente, no me cabe duda, Lourdes. Y ahora, bueno, desde que se fue el gobierno... Eh, de Cristina Fernández de Kirchner, te sentiste impulsada, te, directamente fue como Exacto. una patada que te sacó Exacto. a la calle, este, sí, sí. como le ha pasado a, a muchas y a muchos en la Argentina, sí. este, al, sí. al sentir que, bueno, que había un proyecto contenedor y que, que, hacía, bueno, que hacía más fácil la vida para muchos y muchas que siempre anduvieron por ahí por los bordes de la realidad. Lourdes, Exacto, te, te sí. tengo visibilizada también de, este, del colectivo, de la, me, mejor dicho, y me corrijo como permanentemente lo hago, este, de la colectiva Todas Somos Andrea. Este, sí. ¿cómo, ¿Cómo llegaste a la colectiva? Um, bueno, la colectiva feminista abolicionista Todas Somos Andrea es una colectiva ya de renombre, era una colectiva muy atractiva ¿no? para todas nosotras, pero uno siempre tiene como... No sé si tiene temor, pudor a veces de, de enfrentar o llegar y decir, bueno, quiero ser parte. Eh, he acompañado todo lo que he podido antes de ingresar con ellas, que ingresé cuando, después del viaje al Chaco, ya me habían, en ah, Encuentro Nacional de Mujeres, hace muy poco que estoy, lo que pasa es que uno las conoce y piensa o siente que es de toda la vida, ¿entendés?, que hace muchos años que estamos juntas. Eh, saludos para mis compañeras que me están escuchando también. Muy bien, muy bien. Y con ese, cuando viajamos al Chaco, que es, viajé en el mismo colectivo, eh, bueno, me recibieron. Yo en realidad viajé sola porque mis compañeras de mi movimiento político que es No Encuentro no habíamos podido pagarnos el viaje y entonces así, con digamos, pude viajar yo sola. Eh, pero me acoplaron enseguida, en su me amucharon entre ellas enseguida y a partir de ahí, bueno, ya formé parte de la agrupación que, bueno, me parecen grandes mujeres, comprometidas, valientes y la bandera de Andrea, me parece que es una bandera irrenunciable, igual que la bandera por el abolicionismo, ¿no? Definitivamente, te iba a preguntar, la que seguía era esa justamente, acerca de sí. la bandera de Andrea, lo que significaba y el sentido que encontraste ahí, en la colectiva, sí, sí. con esa bandera. Sí, sí. Eh, sí, Verla y saber la vida de Julia, de Julia Ferreira, su lucha, ¿no? su constancia, su perseverancia, atravesar el dolor y a pesar de, de ese dolor ella sigue en pie, ¿no? reclamando, reclamando esa... Ahora reclamando por el cuerpo de Andrea, ¿no? que se abra la investigación, que, que, que, podamos, este, que ella pueda llorar, su familia pueda llorar, un lugar ¿no? donde llorarla, Andrea. ¿Sí? Definitivamente es una, es una lucha sin cuartel la que lleva eh, Julia adelante, pero además el, el acompañamiento de la colectiva se debe haber vuelto este, difícilmente mesurar, de mesurar, difícilmente de medir, digo, Lourdes, porque sí. el impulso de la colectiva, la presencia, este, la fuerza, digamos, además cuando sí. uno las ve, cuando... Cuando uno, sí, uno las encuentra y las ve, este, yo suelo darme una vueltita por la plaza allá del 5.000 Este, acercarme al, al Zoom, ahí donde todos los años este, tenemos, tenemos una pequeña tarea de, de ir a construirnos, de ir a, a mejorar un poquito la conciencia y a seguirla regando y uno se encuentra con eh, la colectiva este, con la fuerza de siempre. Son momentos duros, este, Lourdes, en donde generalmente las personas que, que van distraídas se van a quebrar en algún momento y sobre todo por la sangre que se le pone a todos los sí. eventos, a todas las manifestaciones que se hacen en esas jornadas. Este, realmente sí. es difícil de medir ¿Cuánto le dan de impulso a Julia y a su lucha que todavía no termina y que, por supuesto, está también este, corporizada en, en el hijo de Andrea? ¿Y este, ¿qué, qué esperás vos? ¿Qué crees que, que va a ocurrir y qué, qué crees que es lo que aportan los colectivos y las colectivas? Porque hay muchos dando vueltas, sí, muchas, con, ¿no? Sí, con respecto a, la, a lo que es la colectiva esta colectiva feminista abolicionista, eh, a veces como, como grupa no, no logramos ver el impacto que provocamos en nosotros, en las otras, ¿no? Hemos viajado a Pico, por ejemplo, y ha sido todo una, a un conversatorio y, y nos estaban esperando y, y había medios, y a veces uno no registra todo lo que hace o todo lo que significa la agrupación. Entonces, como vos decís, después, claro, después uno ve, ve esa respuesta de la gente y se da cuenta, ah, mirá vos, fíjate vos, la fuerza que tiene, ¿no? Nuestra gran bandera va a ser siempre el abolicionismo, obviamente. Esperar, tener esperanzas de eh, que el cuerpo de Andrea se recupere y mantener la bandera del abolicionismo para siempre, ¿no? Muy porque bien. los cuerpos de las mujeres no deben ser mercantilizados por nada. Exactamente, es un territorio político sí. y personal el cuerpo de sí. cada una y de cada uno también. Es este, sí. te, digo, te digo la verdad, y acá invertimos un poquito los roles, te digo la verdad... La, eh, en mi humilde punto de vista, me parece que la colectiva feminista, abolicionista, todas somos Andrea, se ha transformado en algo fundamental este, para cualquier persona que ande cerca de las militancias en la provincia de La Pampa para entender la realidad y para entender los reclamos de las compañeras, de las mujeres, de nuestras amigas, hermanas, madres, para entender la realidad que está un poco... Este, con este siempre pateada, empujada, digamos, por este, sí. por este movimiento que viene creciendo y que las tiene como protagonistas. Eh, también sí. hablo de la marea verde, hablo de la sí. búsqueda sin tregua de la legalización este, del, de la interrupción voluntaria del embarazo, hablo de tantas luchas que se llevan adelante, Lourdes. Este, sí. Ha cambiado muchísimo la Argentina, digo, a través de estas luchas, de estas búsquedas que no son, que no son nada tranquilas o burocráticas, sino que son de poner el cuerpo en la calle y este, bueno, manifestarse con todo. Verdaderamente, a la par de que converso, converso con vos, les mando una felicitación porque son una muestra de activismo y de militancia. Eh, ¿qué, ¿Qué crees de, los, de la cuestión digamos, de los funcionarios o del mundo de los políticos y las políticas, ¿cómo lo ves, de lejano o de cercano a, a estas realidades, a los políticos y a las políticas en, en especial? Uh, a mí me gustaría que, sobre todo empezando desde, mirando nuestro gobierno pampeano desde la provincia, no eh, creo que debieran tener más prestancia, más énfasis, más coraje quizás porque no podemos tener a un diputado violador, ¿entendés? No sí, puede sí. estar claro. dentro de la Cámara de Diputados. Entonces, a partir de ahí yo creo que ellos y ellas se tienen que replantear y ver lo que pide la gente, lo que pedimos nosotras, las colectivas de mujeres, las grandes movilizaciones que se hacen, los grandes reclamos que se hacen, y empezar a estar más, no sé, no sé si la palabra es, es dejar de estar tan adormilados a veces y mantener una postura realmente recta, ¿sí? eh, noble, ¿eh? y que no se acepten determinadas personas que estuvieron implicadas en situaciones de violencia, de violaciones, no debieran cumplir un rol dentro del Estado. Y también, si me permiten... En este Lourdes... sentido, yo creo que están, estamos muy, muy todavía como esperando a ver que la agrupación, al menos que dentro del partido político, hagan algo y no hacen nada, más allá que las mujeres radicales, a las que admiramos y acompañamos, que se pusieron firmes, no pasó nada. No, no, ellos, como hombres dirigentes, no tomaron ninguna resolución. Por ejemplo... Ese sería un ejemplo cuando hablas de funcionarios, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos eh, hablando de, de, que... de casos como el de Luis Roger, David Bravo, eh, sí, o Jorge Cábal. Nuevamente elegido. O el mismo pero, le... Juan Carlos Tierno también. Exacto. Exacto, sí, sí, Misóginos, sí. violadores, golpeadores, promotores sí, de, la, sí, sí. de la prostitución y de la explotación sí, sexual. Exacto. En nuestra provincia tenemos este, una ristra, si se quiere, de, de sí. ejemplos y de, uh -huh. y de modelos para desechar. Este, uh -huh. Entonces vos notás que hay como una cierta rigidez, todavía no se lubricaron las partes de los partidos no, tradicionales. No, creo que ¿no? no. No, no, en ese sentido no, no, no. No, te, pero tengo esperanzas que las agrupaciones sí seamos eh, entes movilizadores o en las instituciones, porque en las instituciones, como leía ayer o antes de ayer, por ejemplo, como el Colegio de la Universidad de La Pampa, que va a trabajar eh, más con un lenguaje inclusivo, que son pequeñas cosas, son pequeños detalles. Yo sé que pasó de un extremo, ¿no?, de, de lo que son los funcionarios, pero hablando de las instituciones, que las instituciones escolares son tan rígidas a veces... Se permiten, ¿no es cierto? Se permiten y aceptan una apertura al nuevo lenguaje. Y hay una, es. una iniciativa del de, de Ministerio de Educación también para la formación sí. docente en, eh, para incluir, ¿no? Eh, de hecho, sí, la ESI. Sí. sí, la verdad la, que la sí, sí. El año pasado, a fines del año pasado, eh, digamos, desde el Ministerio de Educación había publicidades Imágenes, digamos, eh, pegadas sobre eh, grandes pancartas hablando de ESI. La Pampa defiende la ESI, digamos. ¿no? En ese sentido, sí, en ese sentido uno puede decir que hay una apertura. ¿sí? Y en esos momentos eh, el Instituto Interdisciplinario eh, de Estudios de la Mujer de la Universidad de La Pampa nos invitó a compartir un trabajo con ellas que se va, va a hacer en las escuelas. Entonces, digamos, uno también, cuando vos hablabas de, de nuestra trayectoria o de lo que impacta o de lo que significa Todas Somos Andreas, eh, ahí uno se da cuenta también cómo algunas instituciones tan caras a la vida educativa, ¿no?, como es la Universidad de La Pampa, nos convoca también a trabajar juntas, ¿sí?, Sí, sí, es, un, eh, es más que un reconocimiento, te diría Lourdes, también este, sí. una, una necesidad porque hay una valoración eh, correcta, digamos, del trabajo sí. que han llevado adelante y de los tiempos que corren. Por supuesto que, más allá de que en algunas instituciones también está, por ejemplo, la policía que tiene, eh, sí. ha, ha estado preparando una, una formación especial para sus cuadros para la recepción de denuncias de violencia de género y otras, sí. eh, Este, también está la, la, la necesidad de adecuarse, ¿no? de, de ponerse al día con estos nuevos sí. tiempos en donde todos, eh, todas, todes, sí. estamos este, bregando por, por una situación social que sea contenedora y que, se, y que mejore la vida de las personas. Mientras sí. vemos que alguna, algunos partidos tradicionales están como más eh, rígidos, por un lado, a la hora de, de, digamos, de visibilizar el, el rechazo y el descarte que tiene que haber de sí. personas como los que nombramos ya este, Bravo, Roger, Kavak y sí. el mismo Tierno. Sí. hay sí. por otro lado, y entra, con, las, con las presencias de juveniles, de la militancia vamos viendo como cada vez son más los cupos para las compañeras que están en los partidos políticos y no es nada más por una cuestión de cupo lourdes o sí no yo creo que las compañeras también eh, han defendido el lugar han, han luchado por, por estar en el lugar lo que pasa que a veces visto cuando vos lo traes a tu partido político porque no se lo replantea desde su propio partido digamos, que cada partido se ocupe de su propio, digamos, eh, dilema de cuántas o cuántos vamos a ocupar. A veces, eh, en nuestro caso, cuando eh, discutíamos nuestra postura en eh, Santa Rosa y en Toay salió hasta por, eh, digamos, se eligió por el trabajo a los compañeros y a las compañeras, ¿no? Claro, claro. Entonces, por... Fue como decir, bueno, sí... Eh, mi compañero daba, dio muestras sobradas de poder ocupar un espacio con, y, bueno, y bueno, se eligió de esa manera, sin, sin pensar quizás tanto en el cupo, porque es realmente democrático nuestro espacio. Bueno, y, y, a, y, los, sí. y además también está esto de revisar las, las gestiones, las gestiones de los varones tradicionalmente, sí. este, bueno, en algunos, en algunos casos, en algunos partidos, con, algunas, con algunos dirigentes, ha, ha sido este, sobresaliente o han cumplido bien, pero estaba invisibilizado el trabajo y la capacidad de gestión de, de muchas mujeres. Este, sí. Esperamos que, por supuesto, esto seguramente va a redundar en, un, en una mejor calidad institucional y en una mejor calidad de, lo, de, los, este, de los representantes partidarios que todos tenemos. Eh, Lourdes, ¿cómo ves el, la marcha eh, de, de, la, de las situaciones que se, que se vienen dando en la provincia de La Pampa? Este, parece un poco despegada de lo, que, de lo que viene pasando a nivel nación, pero ¿cómo ves la marcha de esta nueva presentación del proyecto por el aborto legal seguro y gratuito? Nosotros, hablo en mi nombre y en el nombre también de la colectiva, tenemos, o sea, tenemos esperanzas, siempre tenemos esperanzas de que haya algo hasta último momento de que cada uno de los eh, legisladores que deban dar la aprobación estén en condiciones, digamos, eh, esperamos o deseamos, es un deseo, pero también tenemos mucha esperanza de que realmente cambie, se llegue a aprobar. A veces, eh, según las declaraciones de algunos eh, dirigentes o funcionarios del momento, eh, digamos, uno siente que pareciera que vamos a quedar estancados y estancadas, pero bueno, vamos a confiar en que van a hacer un trabajo, van a hacer un trabajo, bueno. un buen trabajo y van a reconocer por fin los derechos de las mujeres. Bueno, eh, eh, esperamos, por supuesto, también, este, uh -huh. Lourdes, que el trabajo sea bien honesto. Eh, lo, que, lo que pasa, y sabes en qué sentido te lo preguntaba, uh -huh. eh, el, el año pasado las ponencias que se vieron este, uh -huh. contra el proyecto de legalización de la interrupción uh -huh. voluntaria del embarazo Este, nos retrotraían, qué sé yo, a la era de las sí, cavernas. Sí, no eran serias, sí, eran un poco serias. Sí. Eh, eh, verdaderamente, ¿no? Entonces, porque digo, porque por ahí uno está conversando con un amigo, con una amiga, y te dicen, che, ¿no es un poco mucho que le digan los antiderechos a quienes no están sí. de acuerdo con el y mirá la verdad es que si traes buenos argumentos este tenemos digo además este como ejemplo yo eh, vos hablaste sí. de las mujeres radicales recién yo este sí. tengo como referencia al grupo de mujeres cristianas por la por el derecho a la opción y sí. es una tienen un rol y una y un papel excepcional sí. la verdad es que es, es de muy bueno, buen, sí. de muy buen nivel además Lourdes sí. eh sí. Este, sí, sí. En ese sentido, creo que estaremos de acuerdo en que eh, muchos diputados y diputadas nos están como quedando un poco a deber. ¿Qué esperás sí. de lo que puede pasar en octubre en las elecciones y de la posibilidad de un sí. cambio político en la gestión del Ejecutivo y en otros lados en la Argentina? Ah, bueno, nosotros estamos... Nosotros no, acá hablo en primera persona. Eh, yo creo que... Es que se va, a ver, va a haber una gran transformación. La gente creo que ya está viendo que con Cristina en segundo lugar y Fernández, Alberto Fernández, yo creo que más allá de que haya o no haya pasos, eh, que haya las pasos, yo creo que sí, que va a haber un buen triunfo. Muy bien. Vamos a volver. Vamos a volver. Bueno, ahí salió esa frase que te identifica plenamente Lourdes y que habla de una buena parte de la sociedad, de lo que está bueno es que a esta altura y con la desazón con la que vemos la realidad sí. tengamos la oportunidad de ser este, positivos, de tener esperanzas y también sí. de estar involucrados. Sí. Lourdes, mientras tanto eh, se nos van pasando los minutos y me parece que sí. no tenemos tiempo de charlar de nada casi bueno. pero ya hemos cubierto una buena parte de bueno. todo el temario este, bueno. por supuesto estoy muy agradecido por tu participación pero me gustaría Volver un poco más, un poco más acerca de la mirada esa de la Lourdes Upton eh, militanta sí. que anda por la calle, que se en bandera, que se en poncha, que tiene pañuelo verde, sí. que tiene. Sí. Yo tengo también a mi pecherita de todas somos Andrea, eh, mm. este, que está con sus dos alfilercitos de gancho para en sí. cualquier momento salir de nuevo a la calle. Este, ¿Qué le decís, Lourdes, a una persona que descree de las militancias? Ah, lo que pasa es que venimos con... Yo, yo te hablo desde la patria es el otro, digamos. Entonces, el otro es el que está cerca tuyo. Y las cosas se hacen siempre de manera grupal y colectiva. Entonces hay que involucrarse. Hay que estar involucrarse. En todos los aspectos. ¿sí? En todos los aspectos. Hay que estar más, más con el otro, ¿no? Prestar siempre la mano, prestar siempre el oído para, para ayudar a gestionar, a ver a resolver y a estar juntos, sobre todo en épocas tan asiagas como estas. ¿no? Claro, claro, definitivamente, Lourdes. Y bueno, también hay que, es, es, es tan sencillo como lo decís, este, pensar sí. en el otro, en la otra y en el otro, sí. sobre todo cuando hay que luchar contra... Este, una violencia tan direccionada como, como es la violencia que sufre la mujer en el mundo sí. entero, podríamos decir, sí. y que se ha visibilizado sí, sí. Este, en los últimos años en la Argentina de una forma contundentísima. Este, te agradezco a vos y a través de, de este agradecimiento le quiero agradecer públicamente a la colectiva Abolicionista Este, feminista y abolicionista, todas somos Andrea, por hacer de nuestro lugar en el mundo un lugar un poco mejor, Lourdes. Y bueno. tenemos oportunidad periódicamente de compartir, mm. este, de, de escucharlas en Radio Carmes mm. de ver dónde está apareciendo siempre la militancia que llevan adelante, y es por eso mi saludo y mi felicitación, bueno. que seguramente no Juan, es personal. Juan, yo te agradezco. Bueno. Juan, te agradezco y los invito a todos y las invito a a todas las oyendas y oyentes de tu programa, a compartir con nosotros el documental de Mariel Rociano mañana a las 18 horas en el Centro Municipal de Cultura Bosteas Ortiz. Bueno, es que, es que ahí va a estar la directora del, del... Ahí va a estar el sí, Mariel Rociano. Mariel Rociano, la... muy bien, sí. con Yo Abolicionista. Buenísimo. Sí buenísimo. sí. buenísimo. Te quería preguntar sobre esto, entonces. Este, eh, es, esto será mañana y es... Eh, ¿En qué lugar te acordás, Lourdes? Sí, me en el Centro Municipal de Cultura a las 6 de la tarde. Ah, y está en el Espacio Inca, claro, ahí está. Claro, bueno. como para... A esa hora, como para que después haya también un tiempo de debate. Por eso se los invita temprano, se las invita a todos y a todas, para que tengamos también un tiempito de de replantear cosas, de, de discutir, de ver, de, bueno, de hacer... Es lo que espera también Mariel, Mariel viene para eso también, para que hagamos un debate después ver su película. Buenísimo, buenísimo y además ya lleva varias temporadas dando vueltas el show abolicionista así que mm. va a ser sumamente interesante, vos sabés que Radio Carmes es uno de los de los organizadores con la colectiva sí, y bueno, claro que sí. esto es un, sí. abrazo, un abrazo gigante entonces Lourdes, bueno, eh, te agradecemos bueno. muchísimo esta participación y por supuesto te vamos a dejar comprometida, te ponemos un grillete de papel, te dejamos, <risa> te dejamos en nuestra agenda para volver a aparecer en la siesta que nos fue antes de que se termine esta temporada del año 19, Lourdes. Tenés bueno, el, tenés bueno. Tenés el tal, micrófono sí. a disposición por si querés mandar un saludito o bueno, mencionar sí, algo abra... que se nos haya quedado sí, afuera. Sí. sí, abrazar a todas, eh, a todas eh, las mujeres, a todas las oyentas de tu programa, invitarlas al evento de mañana, eh, a mis compañeras, a mis compañeras de la grupa, que siempre están listas y prontas para todo lo que sea necesario. Y bueno, invitamos para mañana, que tenemos un trabajo bastante intenso, vamos a trabajar bastante mañana. Mañana además podemos, eh, la entrada es libre y gratuita, pero podemos llevar un alimento no perecedero, ¿no, Exacto. Lourdes? Exacto, sí, sí, sí. La entrada tiene, eh, tiene ese valor, ¿no? Cualquier alimento perecedero, no perecedero, perdón, eh, para colaborar con el... Eh... Con el merendero El Amanecer. Exacto, gracias. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí, buenísimo, Lourdes, buenísimo. Al final bueno. lo hicimos juntos. <risa> sí. Juntes. Bueno. Che, bueno, sí. Gracias de nuevo, Lourdes. Bueno, muy amable y gracias a todos y a todas. No, por favor. Bueno, ahí estaba Lourdes Apton. Este, charlando sobre militancias, sobre la militancia, eh, porque la verdad...